Gaiso lankideok. Juan den astelenean, azaruak emeretzean, ela atal sindikalaren bilera berri bat egin dugu. Bertan, negozia mailan ditugun gure ordezkariek, adierazi digute zelan duaz negozia Hona hemen laburki, bertan hitzegindakoa. Ez eta anotazio eskaila ez, es porque jo... Yo... ...estado en la Pastora Imperio... ...con el móvil de los cojones... ...a ver... ...Manu, no tengo sancion sindical... ...vegámoslo... ...Tunelatik... ...el Eusco natal Sindical Arén... ...Aocha... Hila informatzen tunelatik. Informatibada la indartsuak egiten gaituena eta horregatik gaudeelakoak hemen informatzen tunelatik.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 para que nadie el ámbito lo de la CAP. Y ya tenemos ahora mismo además gente que está trabajando en Eldaya que si está fuera de la CAP. Pero es un cierto problema. Pero <risa> de, de la Residencia en Asturias. De los de Asturias, ¿eh? De Joseca. ¿Qué hijo de seca? Sí, no. Sí. no, sí, no. la seca, la ciudad, y lo de te lo comentamos a la empresa de la empresa que No, los, 2000 de Asturias, sí. los 2000 de Asturias A ver, ámbito personal Esto, el ámbito personal Si así de memoria Si os acordáis en el convenio Lo que viene como anexo Número uno del convenio Es aquí se todo aquel personal Y dónde están cuadrados Entonces ahí lo que se ha hecho Es una revisión general De toda esa historia Y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 no tiene mayor historia, pero sea, eh, en algunos puestos eran de TS es. que han desconectado el conductor de tranvía que, era, que ahora es agente de tranvía se incluye el agente de operaciones, bueno, TS tipo Nosotros hemos tenido un con el software, nosotros dijimos que... Sí, es, sí, ahí sí, a... la única que es que eh, el software ahí desaparecía pero nosotros dijimos que no estamos de acuerdo en que desapareciese porque eso en su día se utilizó a, para meter a alguien por la puerta de atrás Y que lo que tenía que seguir haciendo aunque es un, un puesto que además el otro día he estado buscando un acta y ha a que ese puesto de trabajo se ha amortizada por un agente de tren en un acta de cuando entonces ¿eh? sí y, y a pesar de que eso venía ahí lo que nosotros hemos, y ese puesto ya no se seguro desde hace ocho años por lo menos lo que se ha decir lo que nosotros decimos es que había que dejarlo allí para que nadie pudiese entrar en esta empresa por la puerta de atrás de si agua de vale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 Estos de la SEMA, claramente... Ver, yo sigo. Sí, bueno. ¿Os acordáis que la empresa que ha presentado estos alternativos la última reunión que íbamos a llevar a los servicios jurídicos? Es un texto sobre... A ver, a sí. aquel texto que hablábamos aquí, que hubo ya controles sí. Porque si, sí, a ver si que... que vale. Que algo, si no sé qué. Bueno, el caso es que eh, lo tenemos todavía en manos de los servicios jurídicos. Sí, y... bueno, vamos a ver. Ahí estaba leyendo el acta de Mac. Eh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 Eh, en Osaquirecha, desde donde partía esta historia, se llaman Canosos. Canosos por lo de la antigüedad. Entonces, eh, se, le han puesto un nombre, lo mismo que Moscosos, es porque aquel ministro Moscoso dio esta historia. En, en Osaquirecha le llaman Canosos por el tema de las canas. Bueno, eh, eso está, luego veremos además en vacaciones, cómo está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 Y si sale ampliación de jornada intensiva, pues un poco lo que hemos reivindicado siempre que no se pudo sacar en aquellas negociaciones, ¿no? Tenemos que tener algo preparado. ¿eh? Y porque si sale el vale de comida, pues sale el vale de comida. Pues nosotros tenemos gente de afiliar a en oficinas y talleres. En la plataforma no metimos nada de calendario. No metimos nada de calendario porque, porque estamos firmados. Menores, porque estamos firmados. Y nosotros, en principio, el calendario de 2009 está ahí. Ala, si en base a lo que Trenbí de Niñez y Comisiones también han presentado... Comisiones, al ver que Tremideguiñen presentó, ha presentado alternativamente también una sí, propuesta sí. para calendario de no yo bien. creo que nosotros, si la empresa abre una espita, aquí dice, oye, estoy dispuesto a hablar de calendarios, claro, ya, ya lo que está pactado no nos vale. Entonces, tendríamos que tener preparado algo redactado, bueno en el momento que la empresa va sí. y puede ser lo que te he dicho. Un pequeño spin sobre Pero, lo que hemos hecho o sea, ahora. Flexibilidad, flexibilidad es lo que... Y, y que... apreciación de jornada intensiva a los meses de mayo de octubre. Aquí sucede una ¿No? historia...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 De hecho, más para nosotros a entrar en la... La lleva una frase que dice nosotros hemos salvado la plataforma y estamos... Yo, yo he visto ahora que para hacer algo sabe que tenemos que pedir al Santo Padre, ¿no? Pero pues nada, lo que al revés, ¿no? cada día abre dando visita a la a lo que se pide y se prueba por elevación. La diagnóstica es función que local encima de la boca ¿No? y los pies con el tema, claro, más lo que nos correlo y luego yo voy a hablar de los de esta situación de casa, indica que prioridad, va a pasarante y también las residencias cerradas en autobuses si y trenes. Entonces, eso le que responder la empresa. No nos sirva el de ellos de eso, pero pues sabemos que no es liable, porque la flexibilidad de un servicio público de coger un tren y un autobús, no tendrá que demostrar eso, es con reservas, que es lo que sale eh, eh, en de que se le eh, pie sí. turnos. Bueno, a lo largo de la sesión sindical de hoy, por no extendiarnos eso, ya vais viendo cómo, por ejemplo, se desmarca la normativa donde pedíamos 17 semanas por maternidad y yo estoy 18. Claro. ¿Sí? Entonces pedíamos cuatro días de no sé qué, ellos cinco, ¿no? Posibilidad pero, pero, pero, llegar, ¿eh? Posibilidad de variación ¿Sí? de los oillos de entrada, salida, y de esta manera reducir la jornada. Dado que en oficina ya se hace, pero está regulado, esta adaptación se debe hacer también en movimiento, tanto en autobuses como en trenes. Vale. Claro, la la además en eh, la más gorda que tira ahora mismo encima en la mesa es esa a, a la empresa se le ha presentado una propuesta de normativa laboral de faltas, sanciones premios y excel consensuada ante todos los sindicatos y la última es que ha dicho que que la se desmarca de esa de esa normativa y que va a presentar una que es ah, a más no, todavía no la, ha presentado, la, en el la com... no. ha presentado en el comité entre sindicatos ah, sí, que sí, la sí, ha sí. leído pero no la ha hecho ahora, el... es todavía no. presente todavía y pero esta no. figura más o menos la ha visto y este es el camino que llevan en la mesa, es decir, se desmarca de todo el mundo se están aislando de todo el mundo y van a más a más ellos ahora claro. bueno, si os parece seguimos, ¿vale? Eh, vacaciones días sí, pero... que a los dos Pero los moscosos y eso, la empresa lo ha, lo ha trasladado al ámbito de la, de, las de, de la normativa, de la normativa. Sí, la normativa. sí, eso es. Y, y el CIO... Eso, eso es. es. Venga, vale. Vale. Vacaciones, días que no son propuestos por ELA, que lo que se he antes, que, que se trasladan al ámbito de la normativa. ¿Sí? Están dispuestos a hablar de ello, pero todo en el ámbito de la normativa, porque ya han anunciado que se va a abrir una negociación en cuanto a licencias y permisos. Ya han anunciado que están dispuestos a integrar la normativa al convenio y a negociarla. Entonces... Sí.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 ...que tiene unas anotaciones mías en boli por ahí... ...y que el último la última parte abajo es en rojo... ...¿lo encontráis? ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Bueno, ese, ese, ese. ¿Vale? ¿Lo tenéis todos, no? Este es el artículo que me propone... Este es el artículo de vacaciones... ...estas anotaciones que hay es porque yo... ...estado con la Pastora Imperio, con el móvil de los cojones. A ver... Manu, no puedo, tengo sancion sindical, veámoslo. Dime. Bueno, vamos a ver. No, no. Este artículo de vacaciones... ...es el mismo artículo que hay en día... ...se le ha incluido la prima de la gente único bueno. para el cálculo de las primas vacaciones que era una reivindicación que llevábamos en la plataforma que a día de hoy para las primas de vacaciones no estaba no se contemplaba la de agente para el cálculo que ya lo han incluido y luego en vale. rojo es un, un un párrafo nuevo que han metido que viene a regular un poco lo que nosotros pedíamos en cuanto a a que cuando alguien está de, de vacaciones si cae en periodo de baja se suspende entonces si pasáis a esta a esta hoja, hoja de atrás No, pero empezando por delante, es que más, sí, ¿eh? estamos estamos delante? Delante, sí, vamos a leerlo por de ¿eh? Cuando el periodo ah, de vacaciones sí. fijado en el calendario, abajo, estoy leyendo lo, lo que pone en rojo abajo, ¿eh? Claro, sí, a veces, a veces. Cuando el periodo, todo lo demás es lo que viene en el, en el convenio actualmente, sí, sí. está tan y como y tal, solo hay que ver que en rojo, eso es lo que ha incluido, y lo otro que cambia de orden, pero que queda igual, ¿vale? Empezamos abajo, cuando el periodo de vacaciones es fijado en el calendario coincida con una it derivada del embarazo, incluyendo los embarazos de riesgo, vamos a ver. Primera anotación que de su número de la empresa. Esto de incluyendo los embarazos de riesgo es una es una chorrada. Eso pidió la porque pide siempre lo que está Eso es. Como, como ya viene recogido, derivada del embarazo, un embarazo de riesgo derivado del embarazo. Pero como la están en ese plan tan para callarle la boca a la empresa le dijo, no se preocupe que lo vamos a poner. Es la única razón de que figure ahí, ¿eh? Entonces dice, el parto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 Dentro de las 16 semanas, cuando tú quieras. Entonces, si hay te decidiría si, si cumplir la educación final, por él lo pierdes. El de paternidad, no el de maternidad, por lo quiero Entonces, con esto, lo que se pretendía, lo, lo que se ponía en primera vez era lo siguiente, fue, alguien que coge, un padre que coge, de las 16 semanas, las 10, las seis primeras, uno obligado para la madre, coge las, las 10 siguientes. ¿eh? Cuando le falta un día para completar el permiso de maternidad, decide enlazar, los 13 días de paternidad, para ir alargando, ¿vale?, y a, y a partir de ahí, que pueda coger las vacaciones. Tal como lo recoge la ley, si alguien quiere hacer eso, y, y en el transcurso de esos 13 días, le coincide con un periodo vacacional, el periodo vacacional lo cierre, los porque si, sí, la ley sí le para la maternidad, pero no para esos trece de paternidad, entonces, lo que recoge eso es esa situación, que tú puedas coger eh, todo, todo encadenado, de manera que, que el que lo De manera que la incorporación al trabajo puede hacer lo más tardía y posible. Y se amplía Entonces, a los dos. ¿Vale? ¿Vale? Es puesto dispuesto a dar. Es una partida de lo que eso dice. Es persona pues buena. ¿Vale? Eso. Entonces, bien, ahora seguimos trabajando. Y esto ya lo tenemos. Si antes el disfrute en las vacaciones o festivos trasladados de fecha se produce la situación de incapacidad temporal, se tiene suspendido el inicio del disfrute trasladándose de fecha. Lo que hoy en día. Esto es lo que tenemos hoy en día. ¿Y esto qué significa además? Vamos a ver.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 Eh, cuando acaba el año natural, el periodo que te quer disfrutar lo pierdes. En New Scotrel no es así. Porque por por, por costumbre, no, por, por convenio. la la ley, la, el, no, no, el convenio es uno que se acaba año no, a por costumbre. Por costumbre, por, por, por costumbre y, y. A, con a, a, que, a que ver, déjame que un segundo. A, a ver, a que no al Lo, lo leí yo otro día la declaración. Eso es la declaración. Eso es igual que al Estado de La legislación mínima y superior para muchos es esa. Luego los datos de empresa pueden superar o variedad. Pero aquí no pone nada de eso, Aquí no pone nada de eso. No nada de eso. Y ese convenio, un... convenio da lugar a muchas interpretaciones. Sí. A ver, aquí el convenio lo que dice hoy en día es lo que Oscar acaba de decir. Si antes del disfrutar de lo que activo, o sea, la de fecha, se ha dicho, nada más lo que se ha dicho, se tiene suspendido el inicio de disfrutar Trasladándose de, de fecha. fecha. No dice Luego nada más. más. Luego presenta un libro de sentencias y jurisprudencia no, no, en el que dice no, que a no, ocasiones